Comenzó la conversión a unidades eléctricas de la empresa 9 de julio. Con el desarme de la unidad 0 kilómetro, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y la empresa 9 de julio pusieron en marcha la reconversión de un transporte de pasajeros a propulsión eléctrica. El desafío es que el nuevo colectivo ecológico, que funcionará a batería de litio, circule por las calles a partir del 19 de noviembre próximo, cuando se cumpla un nuevo aniversario de La Plata. Comenzó la puesta en marcha del programa Vivo la UNLP. A través de esta iniciativa, a lo largo de una semana, estudiantes del nivel medio de educación experimentan la vida universitaria acompañados por estudiantes universitarios que asumen el rol de guías en un recorrido por diferentes dependencias de la Casa de Estudios. Vivo la UNLP se implementa desde hace 10 años a través de la Dirección de Vinculación con el Nivel Medio, dependiente de la Prosecretaría de Bienestar Universitario. En esta oportunidad, la experiencia la vivirán chicos y chicas de escuelas públicas medias de La Plata, Berisso y Ensenada que recorren en distintas facultades y ámbitos de la UNLP. Un servicio que informa más cerca. Los puestos de comida callejera ofrecerán opciones vegetarianas y sin tac. A partir de esta semana los puestos de comida que funcionan en parques y plazas de la ciudad contarán con opciones vegetarianas y sin tac. Estas opciones surgen a partir de una regulación llevada a cabo por la Secretaría de Espacios Públicos. Estos menús se incorporaron en los puestos ubicados en Plaza Moreno de 14 y 50 y de 12 y 54, Parque Alberti de 24 y 38. Plaza Rosas de 13 y 60, Plaza Mateu en 1 y 66, Plaza Belgrano de 13 y 39 y el puesto de comida de 27 y 32. Además, se informó que durante esta semana se irán sumando otros espacios del rubro. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 14 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región, de la región.